Buen día, Jorge. ¿Cómo anda todo hoy? Muy bien, muy bien. Queriendo hablar de economía contigo. Bueno, tenemos poca cosa. Va, poca, pero reciente, ¿verdad? Uh -huh. Ayer este, tuvimos a la ministra de Economía, al propio ministro de Trabajo, con una serie de anuncios que vienen en alguna cosa este, relacionada con eh, alguna información del mercado de trabajo que publica el Instituto de Estadística la semana pasada, concretamente, El dato es al cierre de marzo del año 22. La tasa de desempleo se ubica en el 7,7%. Es un número, lo ha dicho el propio ministro, ¿verdad? Es un número eh, que se asemeja un poco al que teníamos eh, anteriormente, al año 2016. Eh, también hay datos sobre la tasa de empleo en el torno del 57,1%, parecido al que teníamos en el año 2018, o sea, en la época previa a la pandemia, y la tasa de actividad, que está en el 61,9%, que es un poco menor a la histórica que ha tenido nuestro país desde el 2008 hasta el 2018, está previo a la pandemia, pero se ubica muy cerca de la cifra más mágica del 62%. O sea, en el mercado de trabajo, desde el punto de vista eh, frío, o sea, mirando los números fríamente, no dan mal, las, este, los guarismos, las tasas están, para haber salido de una pandemia que paralizó al país durante dos años, los números son bastante buenos, cuando uno va a la interna de los números las cosas cambian, que la tasa de desempleo sea baja no quiere decir que no haya eh, personas que has, estén este, ya hayan abandonado la búsqueda de trabajo y por consiguiente no se consideren desempleados, lo que se llama desempleados desanimados, no integran la tasa de desempleo, tampoco este número eh, de 7,7 de desempleo traduce la interna del mercado de trabajo, si es que los salarios no han bajado, cosa que ha ocurrido, y si es que no estamos hablando de trabajo un poco precario, que no satisface mucho a los propios trabajadores. Eso en realidad lo mide otro tipo de mediciones valga la redundancia, otro tipo de números, no la tasa de desempleo fríamente. De todas maneras, reconozcamos que el número no es malo, aún con todos estos bemoles que podríamos, que tampoco son menores, ¿eh? que tendríamos que considerar para hacer un poco más tajantes en cuanto a que el mercado de trabajo está sólido y este, fortalecido. Eh, los anuncios de ayer un poco eh, foquetearon con este tipo de eh, pensamiento. Eh, tanto desde el punto de vista del propio ministro de Trabajo hablando de que efectivamente hay la tasa de desempleo actual comprende unas 44.000 personas, trabajadores o potenciales trabajadores como los propios anuncios de las ministra de, de Economía eh, tanto desde el punto de vista de los ingresos como de los precios bueno, eh, aquí un poco por lo menos a mí la sensación que me quedó es que, sí, está bien, son algunos eh, elementos, algunas medidas interesantes, por lo menos para algún sector que es relativamente chico de la población, que tampoco es que sean malas, pero que no le cambian el panorama a la inmensa mayoría de los compatriotas. Para poner un ejemplo, congelar el precio del supergazo es una buena medida. Eh, hasta septiembre, como se dijo, no quita que es una buena medida porque se si acerca el invierno, todos sabemos que la mayoría... ¿Eh? Se calienta con, eh, con Supergas. Ahora bien, estamos congelando un precio que ha subido muchísimo en el último año y medio, dos, más de un 20%, más de un 25%, de manera tal que ya al lío lo estamos sufriendo. No es que el congelamiento eh, solucione el problema, sino que, bueno, por lo menos no lo agrava más. Entonces lo que aparenta ser una buena noticia cuando la rascamos un poquito, bueno, pero estamos hablando de algo que lejos de volver a valores que teníamos hace un año, un año y medio, bueno, por lo menos no sube más, o sea, es una noticia agridulce, ¿verdad? Lo mismo pasa con otras de las noticias que hacían, otra de las medidas de las que se estaban anunciando, un 4% de aumento a asignaciones familiares, parece mucho, un 4% no es, no es poco, el problema es que las asignaciones familiares son muy bajas, o sea, estamos hablando de entre 2.900, 2.000 pesos, estamos hablando de 118, 120 pesos, este 4%, o sea, es relativamente poco para la magnitud del problema que tenemos con el tema de los precios. Lo mismo ocurre con la, las medidas que hablan de permitir agilizar la importación de alimentos, <coughs> reducir los aranceles, son cosas que eh, huelen como medias tardías, o sea, si ya sabíamos que los precios de los alimentos iban a subir ya, Por allá por febrero fue la primera que habla la primera vez que hablamos de este tema agilizar ahora que los precios ya están tomados mmm, va a tener poca repercusión o sea es una medida que está bienvenida porque bueno evitará que suban mucho más pero lo, lo mismo pasa que con el, el super gas ya lo he hecho hecho está de manera tal que como siempre nos queda la idea de que eh, los números no son malos y las noticias no son malas pero les llegan a muy poca gente y tampoco les afecta mayormente a esta gente. Así que, Jorge, me parece que vamos a tener un invierno bastante duro y con pocas eh, poco alivio al bolsillo. La propia ministra hablaba de que, que haya dinero en el bolsillo de los uruguayos. Bueno, ninguna de estas medidas le va a afectar a los bolsillos de la inmensa mayoría de los compatriotas, lamentablemente. Eh, eh, con el tema del aumento del gas, creo que básicamente lo que eh, lo que se buscó es lo que vos dijiste, parar de que subiera. ¿sí? Sí. Poner, ponerle un freno a ese aumento desenfrenado del gas, porque si sigue así, eh, en agosto o septiembre va a salir mil pesos una garrafa. Vamos rumbo a eh, eso, ¿no? Vamos sí, rumbo. Eh, eh, la buena noticia es esa, de que claro. no va a seguir subiendo. Uh -huh. Pero este ya subió <ríe> ese claro, el problema. Claro, claro. Exactamente. Y después lo otro que me da la impresión a mí que la, la disparada de los precios y el tema de la inflación no está fácil de detenerlo de eh, primero por lo que pueda estar afectando la realidad de lo que sucede hoy, En ucrania pero a su vez también por el tema de que el costo de los combustibles no está difícil de, de mantenerlo o disminuirlo, porque ahora podemos pensar también que los combustibles se pueden llegar a disminuir en su precio, y, y es indudable, vos, vos me dirás, bueno, estamos hablando de la gente más carenciada, de repente el precio de la Nasta no lo afecta tanto, a todos nos afecta el precio de los combustibles, porque el precio de los combustibles se refleja en el precio de los artículos en términos generales, ¿verdad?, porque sí, Jorge. se necesita combustible para, para distribuir esos alimentos y el precio termina también afectando este el precio del combustible termina afectando el, el, el kilo de fideos sí, eh, se traslada porque el transporte traslada precios claro, y los precios claro. terminan en el supermercado o en el almacén efectivamente claro, y claro. la noticia que ahí tenemos Jorge que tampoco es alentadora ya sabemos que el famosa la famosa paramétrica esta de ajuste de combustibles no se está aplicando ya el mes pasado si uno hubiera tomado mes a mes tendría que haber bajado o por lo menos mantenido constante y subió porque resulta que estaba atrasado bueno si se aplicase en este mes debería de aumentar en forma significativa el precio de combustible si se aplicase aquella famosa paramétrica que felizmente no se está aplicando. Capaz que tenemos un poco de suerte y tampoco se aplica a fin de mes. Pero ha subido sensiblemente el barril de petróleo desde el primero de mayo Al día de hoy Que es un tema además que no es manejable desde parte del gobierno En definitiva el gobierno tiene que ver cómo li eh, puede lidiar con eso Y el hecho de no trasladar el aumento de, de, del, del crudo o del petróleo a, a los Al precio de los combustibles También le significa que, que, que el gobierno necesita espalda Como para disimular esa, esa diferencia, ¿verdad? Porque en definitiva sí. termina siendo el Estado el que pone la plata siempre Sí, efectivamente, el año pasado lo cubrió con las exportaciones de energía eléctrica a Brasil. A Brasil. Uh -huh. Pero en su momento también lo dijimos, eso es algo que va a ser coyuntural, a menos que Brasil sufra una sequía todos los años. seguro Este año por lo menos no estamos viendo esa exportación, por lo menos en, no se refleja en los informes de Uruguay 21 con la exportación de energía a Brasil. Es por lejos muy inferior a la del año pasado y por consiguiente esa espalda ya no existe. Da la impresión que el tema de la ocupación de Mano de obra se va a mantener, pero hay que ver a qué ritmo, porque es un proceso lento que en definitiva termina de reflejarse en la medida que los meses van pasando, ¿verdad? Pero tampoco es un, una situación que por arte de magia hayan miles y miles de, de lugares de trabajo ocupados del día a la noche, como quien dice, y ese proceso en el mientras también le cuesta al Estado, ¿verdad? Por un lado eso, y por otro lado cuando se produce, que creo que es no tenemos los datos porque no están este, digregados de esa manera, este, pero daría la impresión que el crecimiento de empleo ha sido con un empleo de bajo nivel remunerativo. Uh -huh. Daría la impresión que por lo menos un buen porcentaje, es verdad, hay gente que ha conseguido empleo, pero las remuneraciones distan mucho de ser lo que todos deseáramos. O sea, además de ser lento, Al principio, por lo menos hasta que no se afiance bien el mercado de trabajo, estamos hablando de salarios muy bajos. Bien, este, ¿te puedo hacer una, una un comentario que no tiene que ver tanto con la economía, sino con la comunicación? ¿Cómo no? Me llamó la atención que estas estas noticias esta esta conferencia de prensa se realizó ayer a la misma hora que Peñarol estaba jugando por la Copa Libertadores y en el mismo sí. día que se estaba este anunciando los resultados de la última encuesta de equipos consultores. Que supongo esos números deben haber dejado un poco preocupados a los integrantes de la coalición. Eh, ¿No, sí, ¿no la es, es muy factible. Eh, es muy factible sí este que los números no, no están dando lo que la coalición entiende que deberíamos o por lo menos lo que aspiraría. Da toda la impresión de que sí, que este que están teniendo algún problema serio y, y bueno, les están cobrando faltura, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, nos reencontramos la semana que viene. Con gusto, Jorge. Gracias, Buenas tardes para todos. Que pases bien. Hasta luego. Hasta luego. Frecuencia abierta.